The documentary scene upon the fractured screen The dreadful poem scrawled upon the crump of pain <laughs> There's a policeman with an honest soul That is seen whose head is on the pole He grunts as he fills his pride bowl with a feeling of a knees He briskly frisks the torn remains dropping fingerprint, print crimson stays and endeavors to ignore the change that he walks into his knee.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 The 1998 show, the tot song, no one ever sings. The cliffy chorus line, the comedy divine, the bulging eyes of puppets strung by the Y buenas noches a, a toda la gente que te está ha sintiendo hasta ahora Hoy día 20 de agosto del año 2015 A toda la gente que está ahora mismo sintiendo el 107.3 de la frecuencia modulada Y un saludo también a toda la gente que te está sintiendo ahora mismo eh, La nuestra emisión digital a través del www.radiocuca.org Esto ya eh, eh, esta noche especialmente importante, eh, especialmente significativo, y decir eso de Esto ya como casi todos los jueves, que no todos los jueves, a las 10 de la noche en esta emisora libre de Uvieu, eh, Asturias, eh, Reino de España, eh, esto ya en Edonia Eh, yo soy el anedónico miserable, por supuesto. ¿eh? Locutor, director, presentador, productor y mogollón de cosas más de, de anedonia. De fecho, soy sí, el único que falla anedonia. Decía que esta noche ya es especialmente significativo eso de decir que este el programa que casi todos los jueves a las 10 de la noche se. en Radio Cucaracha, en Radio Cucan, en la Radio El Libro de Ubiel, esta es el manager especialmente significativo porque bueno pues creo que llevo eh, las tres semanas anteriores no vine, ¿eh? unas es por una cosa o tres por otra o tres por la demás allá. ¿eh? La primera no vine porque estaba estaba ¿eh? esa noche. Eh, no jodeo, no enfermo a ver físicamente enfermo emocionalmente más bien yo soy muy in, muy inestable. ¿eh? En el tema emocional, y entonces, bueno, pues tengo unos altibajos tremendos, tremendos, ¿eh? unos altibajos tremendos, y ese día, pues, tocó eh, estar en el punto bajo, en ¿eh? el punto bajo de, ¿eh? de esta historia. La semana siguiente no vine, pero por un acontecimiento eh, feliz, todo lo contrario. Eh, esa semana estaba en el punto alto. Eh, marché a pasar unos días a la montaña. Eh, entonces, bueno, pues ya sabéis que a mí gústame eh, la montaña. Gústame mucho la montaña. Eh, bueno, cuando estoy en, en disposición, en condiciones de poder disfrutar. Ya sabéis que la nedonia, eh, eh, impide impide disfrutar, impide... ¿Eh? Eh, al contrario, el placer en esas cosas que, que antes te resultaban prestosas y tal Bueno, pues, bueno que conste que ese fin de semana eh, pasé muy muy bien ¿eh? Pues mucho de ir La semana pasada tampoco no vine Pero si os digo la verdad, no me acuerdo cuál fue el motivo O sería o la de, la de no, fue eso lo de las montañas No, no fue lo de las montañas porque tuve no vio Bueno, qué sé yo, porque no vine Pero mira, no vine ¿eh? Y esta noche, la verdad que, en principio, tampoco en un día venir, eh, vosotros diréis, va, prove, te cansado de tanto trabajar. No, yo mentira, yo no trabajo, yo soy un folgado de mierda. Eh, entonces, bueno, pues en realidad podía venir eh, sin ningún problema, pero, eh, no sé, por el motivo que sea eh, no tenía ganas de venir. Pero luego entróme de, de repente, desopitó de la gana de venir y agarré la bicicleta. pues a a pedalear en medio de la noche con luces con luces ya por lo menos río una luz blanca para y una luz colorada para atrás para que se me vea bien no obstante pues no llevo cuando ando por ahí en bicicleta no llevo chaleco reflectante oye podéis pensar que yo una luzcura decir esto pero a mí dábame y dame calor por eso no pongo Sí, ya veis, hombre, podéis decir, bueno, eso todavía tiene sentido, ¿eh? tiene sentido eh, ahora que, eh, que verano hoy, para más un día de estos de llegar a, y pasar de los 30 grados o un donde, ¿eh? aquí en nubio y alrededores, y bueno, bueno, pues eso puede tener sentido, pero en invierno, ¿eh? ¿y en invierno llevaslo? No, no lo llevo tampoco, no lo llevo tampoco. Eh, no me no sé, igual yo sencillamente que no me da la gana eh, o, o que no me acuerdo, qué sé yo eh, o que tampoco no quiero yo convertir la bicicleta en, eh, en una maldición que te obliga cada vez que la colles, tener que coger los guantes tener que coger el casco, tener que, que coger el chilecu tener que coger eh, ¿entendéis lo que quiero decir, no? bueno, pues eh, eso, yuces y, y abondo, chilecu no Eh, camiseta, por lo menos ropa visible, bueno, pues voy de colorado. No sé si el colorado es eh, un color especialmente visible o en un y. Además, viene como tenía puro, porque bueno, pues viene rápido. Eh. Viene por, por un sitio por el que no suelo venir, porque bueno, pues hay mucho tráfico y una rotonda ahí que lleva bastante, eh, bastante terciopelo y tal, pero bueno, da igual, viene por ahí, viene por ahí. Oye, la cuestión, es ¿eh? cuando vas a salir solo con seguridad, que no pongan en un coche, los de detrás mío tan negros, porque ellos, claro, podían salir tranquilamente ya si querían. ¿eh? Eh, lo que pasa es que, bueno, pues no podían salir porque estaba yo delante. ¿eh? Y fue muy gracioso cuando estaba yo dando la, ¿eh? cuando estaba yo en plena rotonda para un coche que venía por otro carril, ¿eh? lógicamente, porque si entra me atropella. y rayóme eso de pon casco que van multarte estamos con un nuevo casco en antes siempre llevaba casco nunca era verdad que fuera multarme porque yo estaba en una vía urbana y según la la ley actual que rige esta cuestión del Reino de España los mayores creo que llegue de dieciséis en vías urbanes nun tenemos obligación de llevar de llevar casco De vestir casco ¿no? cuando vamos en bicicleta. Yo era antes llevábolo igual. ¿eh? antes de que tuviera esto resido por ninguna ley escrita, eh, llevaba llevaba casco siempre. ¿eh? Si sí, yo era coger la bici y siempre ponía siempre ponía casco. ¿eh? Vosotros podéis decir coño y por qué ahora no lo llevas que que ahora consideres este más gallo y ya no tienes miedo de tener un accidente. Sí, sí, sí, claro que tengo miedo de, de accidentarme. ¿Mm? Eh, miedo, bueno, yo decir, digamos, más que miedo que soy consciente de que puedo accidentarme en cualquier, en cualquier momento. No es exactamente miedo, ¿eh? porque bueno, pues eh, no, no, es, no podemos llamarlo exactamente miedo. Vamos a dejarlo en, en, en esa con, conciencia de que tengo una probabilidad muy alta de sufrir un accidente. Cualquiera que ande en bicicleta tiene una probabilidad muy alta de sufrir un accidente. Cualquiera que ande en bicicleta por ciudad. ¿eh? Si andes en bicicleta, pero en un, una aldea, ¿eh? pues bueno, tienes probabilidades de sufrir un accidente. Pero seguro que no un tanto es como ¿eh? los, los que tenemos los los que andamos en, en bicicleta por la ciudad. Los ciclo urbanitas. ¿eh? Eh, sí, yo antes llevaba siempre el casco precisamente por eso. Porque bueno, yo, pues, para protegerme de... ¿eh? de algún golpe que pudiera darme en la cabeza. No un dato del, del, del tráfico, si tiene un accidente. Más que nada, si caía yo. La cuestión es que, a ver... Mmm, los, cascos, ¿eh? pa, pa ¿eh? eh, los cascos homologados para ciclistas en este reino. Los cascos homologados para ciclistas. Bueno, pues veis que son muy lichirinos. ¿eh? Son una capina de forest Forespan. ¿eh? cubiertos por una chapina de no sé qué y exactamente, de plástico, qué sé yo ¿eh? y, y eso ye, yeah. claro, eso volte si te caes tú, ¿eh? si yo qué sé, derrapes con la bicicleta y, y vas al suelo con la mala pata de dar con la, con la cabeza en el asfalto, ¿eh? si como me pasó a mí una vez y me, no me muy bien llevar casco, por lo que fuera, pues bueno, caí y, y fui a caer contra un tronco de un árbol, de un cabezazo contra el tronco del árbol Entonces bueno, pues el casco vino muy bien en esa en esa ocasión. Si no llego a llevar casco, pues tendría me fecho un chichón importante en la cabeza. Pero el casco nada más protege para esas cosas. Si viene un coche y me da un golpe, por despacín que venga el coche, pues seguramente yo volaré unos cuantos metros a través de a través del aire. Si después de volar eh, ese, esa cantidad importante de metros a través del aire, eh, tengo la mala suerte de caer, bueno, caer voy, caer tenga mala o tenga buena, o sea, tal. pero bueno, puedo tener la mala y caer de cabeza. ¿Mm? Eh, pues caer de cabeza y bueno, pues eh, si yo caigo de cabeza, después con un coche por despacio que venga, ¿eh? Un coche que se yo a 40 por hora, 50, que es lo que supuestamente van por la ciudad, luego van a 60, por lo menos. Pero bueno, ¿Mm? vamos a decir eh, un poquito menos para pa, pa curarnos en salud. curarnos en salud, Aunque desde lo que voy a hablar no, no hay manera de cura eso. Pero bueno, eh, date un golpe, ¿eh? date un golpe, vuelves una, una serie de metros eh, pelos aires y caes. caes de cabeza, caes de cabeza, caigo yo de cabeza, ¿eh? contra contra el asfalto, contra el duro asfalto, un duro blando, da igual, igual lleve yo y atarra está pero bueno, y, yo no decir, ¿eh? porque yo doyme un y me de eso nada más, en el, en el fecho de que cuando cae yo por un asfalto nuevo, ¿eh? Eh, eh, saleme, sí, pues apoyes, unos pies. Y ¿Eh? cuando calé yo por uno que ya bueno pues que ya está viejo pues entonces es a lo mejor no me salen. Pero yo creo que tiene más que ver con que, oye, pues como está viejo está más rugoso, tiene más espacio, y el otro ya más plano, y a lo mejor y por eso. Bueno, no lo sé, no tengo idea. Preguntáis a un fisiólogo, hostia, no me preguntéis a mí, sí. que yo de estas de cosas, no no sé. Eh, la cuestión es que, que allí, ¿eh? pecé con la cabeza. ¿Hay alguna diferencia entre que esa cabeza lleve un casco y no lo lleve? Bueno, pues no lo sé, a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor alguna hay, pero ella como se ella muy pequeña. No tengo claro ¿eh? que llega la significatividad estadística. Eh, entonces, mira, cuando sacaron esa ley absurda, ¿eh? con la que curiosamente ninguno de los que andamos en bici estamos de acuerdo, ¿eh? Deberíamos ser nosotros los primeros que tuviéramos de acuerdo con esa obligatoriedad del casco. Pero resulta que no, que no se consultó a, a la gente que andamos en bicicleta para... Bueno, pa, como Bueno, para hacer tantas otras. Lleguéis que no somos consultados es personas a, a las que, que afecta. ¿eh? Eh, bueno, pues la cuestión que desde ese momento. ¿eh? Como me pareció una barbaridad tan grande poner la, la carga de la culpa en el ciclista que no lleva casco eh, y no en el quemador de dinosaurio muerto eh, que no respeta a ese otro usuario de la vía que es el ciclista eh, que no respeta la distancia de seguridad, eh, que, que lo acosa eh, que, bueno, pues que finalmente lo golpea eh, provocando ese salto por los aires y ese golpe en la cabeza eh, ese es el verdadero problema que tenemos los ciclistas. Si les cabececes de ciclistas se abren. non lle por non llevar casco. Y más bien precisamente, porque esos que tan tan contentos de te teamos obligados a llevar casco y que estarían más contentos todavía si nunmos vos deixaren andar pela pela misma vía que ellos, La culpa y de que de que esos no nos respeten y por eso se abren les cabezas a los ciclistas. Las cabezas de los ciclistas no se abren por no llevar casco. Por ese motivo, no sé si por ánimo eh, reivindicativo, eh, decidí desde que salió la ley, desde que entró en vigor, no llevar casco por la ciudad. Bueno, no es obligatorio, con lo que en realidad pues tampoco reivindico nada. ¿eh? Son metos mal la ley, porque de hecho cuando salgo de la ciudad por un recorrido interurbano, pues entonces sí que pongo el casco. más que nada porque si no sí que podían hacer lo que decía el, el conductor este, y sí que podían multarme si no llevo casco podían podían perfectamente multarme eh, porque bueno, eso no está nadie pero pues la ciudad no, y entonces aunque yo en conciencia a lo mejor considerase que diría mejor que me convendría más llevar el casco más que nada porque bueno pues yo el, el mi equilibrio no tiene ninguna maravilla tengo ese sistema orgánico, esa función orgánica bastante tocada, con lo que les mis probabilidades de caer de caer yo, no de que me tire un quemador, ni de que me tire cualquier otro usuario de la vía, son muy grandes. ¿eh? Son muy grandes o más grandes de lo que hay en cualquier otra persona, cualquier otro usuario, eh, son grandes, entonces debería llevar el casco. Por eso empecé a llevar casco. ¿eh? Pero bueno, pues como yo soy más de eso del espíritu de contradicción, de llevar la contra e incluso de hacer esta pequeña reivindicación que no vale ningún y que nadie no sabe más que al que yo y lo cuento, que que no llevo casco precisamente por reivindicar la inutilidad del casco frente a los a las a agresiones de, de los quemadores, pues mira, la verdad, bueno, que no lo llevo joder. Y toda esta historia, ¿eh? este cuarto de hora de, de, de programa, ¿eh? solamente, ¿eh? para dar la vara, ¿eh? con este tema. ¿eh? Pues, joder, si no nos presta, pues pues no, sin... Ay, saledón, ¿eh? joder, salió aquí la ¿eh? salió la sintonía. Le eh, iba a poner un cantar, pero, joder, que ya con esta, con este, ¿eh? con este mal rollo de, joder, y vuelve a que ah, va a ser este botón Va a ser este botón Estoy hablando solo, llevo un decir, ¿no? Falando solo todo el rato Porque, bueno, yo asumo que a lo mejor eh, hay personas ahí no Pues tampoco no era este A ver, estoy intentando quitar el, la repetición ¿eh? del, del reproductor A ver, joder, es que tengo que explicarlo todo Porque si no, no se entiende A ver, aquí tenemos un reproductor de sonido ¿Eh? Eh, concretamente, uno que se llama VLC. A veces eh, te ha puesto uno, el VLC. El VLC tiene una serie de... Cuando lo abres, la interfaz, lo que ya la pantalla, tiene una serie de iconinos, ¿eh? pero iconinos que no son muy intuitivos, por lo menos para mí. Otros dirán, joder, chaval, pero si son anedónico son la cosa más sencilla del mundo. Bueno, pues, yo qué sé, tiene uno que lleva para repetir un, repetir los, los cantares y por lo que sea pues esta vez quedó me puesto y tal. Pero bueno, eh, nada, en fin, dejémoslo. Que decía yo que, bueno, que toda esta historia del cuarto dora, hablando eh, de la bicicleta y del casco y demás, ya era para deciros que al final que subiera. Eh. Bueno, subiera, obviamente, si tuve aquí y que subí. Eh. A ver, no tengo una idea en el chat para poder eh, confirmar esta perogrullada, porque de momento no tenemos chat. Estamos cambiando la página web y de momento no se integró el chat. Hombre, a mí personalmente parece que ya de meterla metió un modelo nuevo de web, que está sin terminar, porque faltan algunos como, por ejemplo, integrar el chat. Podían haber dejado el viejo, ¿no? Mientras tanto, porque así por lo menos tenía chat. Yo que me presta tanto a hablar con los sintientes a tal vez del chat, pero bueno, oye, no lo hay, tampoco no, tampoco no pasa nada. Oye, paciencia a los sintientes y paciencia yo, ¿vale? Eh, Eso, no tengo nadie para pa confirmar esta prioridad, pero sí, oye, oye 20 de agosto, son las 22 y 27 de la noche y estoy aquí. Y la verdad, es que ya os digo, tuve tres semanas sin venir, bueno, altibajos emocionales, ¿eh? unas veces altos y otras veces bajos y el caso, oye, que no vine. Eh, no obstante, oye, hoy no tenía mucha ganas, tal, al final vine, subí, y oye, la verdad que fue entrar aquí... ¿eh? voy a entrar en el estudio, voy a ponerme delante de los micros, y, joder, pues, estás muy bien aquí. ¿eh? La verdad que estás muy bien en, en la cuca y yo muy presto a hacer anedonia. No me pescancio cuando estoy, cuando estoy en casa, ¿eh? no tengo ganas de venir, no me pescancio, cuando llegue aquí voy a disfrutar. Pero pásame mucho, pásame mucho lo de estar en casa, ¿eh? y, y en arrancar a hacer cosas ¿eh? que sé que Después, si les fallejo, voy a disfrutar. Hay mucho tiempo antes. Bueno, también es verdad que cada vez hay menos cosas que me consigan motivar. ¿eh? La neodonia, oye, pues va, va creciendo con los años. Y muchas cosas que antes conseguían sigan, digamos, sigan produciéndome placer. Yo qué sé, pues sigue prestándome a andar en bicicleta. No me presta lo mayor tanto como me prestó en esos días, pero bueno, todavía me presta. Acuérdame, soy quien acordarme de las sensaciones, de, eh, del, del gran disfrute que era andar en andar en bicicleta Y sensaciones que ahora pues ya no se presenten Pero bueno, Indasina todavía lo pasó bien cuando ando, cuando ando en bicicleta eh, El problema allí es que eh, hubo un tiempo en el que el solo fecho de pensar Joder, voy a salir en bici Pues ya hacía todo rápidamente, parís y corriendo para poder salir en bicicleta Ahora ya no. ¿eh? Ahora ya, eh, pf, de, oh, joder, no todo a a echar a andar. Aunque después, sí, posiblemente lo pase bien, pero no ¿eh? pero arranco fetelo. Otra cosa eh, similar me pasa con, con calellar. A mí me gustaba calellar. ¿eh? Calellar solo, yo prestaba la de Dios. tirar al monte yo solo, que no se debe, ya lo sé, pero muchas veces no tenía opción de, de ir con aire, o sea que tenía dos posibilidades. O tirar solo o no dir. Mm, y prefería decir yo solo Ahora ahora no, ahora soy incapaz Cuéstame la de Dios salir de casa Bueno, ya veis esa serie es, es de cosines Incluso me cuesta subir a, al estudio de la cuca eh, A hacer anadonia Manda huevos, eh. <ríe> eso sí que tiene pecado Tengo mucho pecado Bueno, ya sabéis, el primer apellido Y es miserable eh. O sea, ya que por algo, por algo será No creéis eh? Pero bueno, el caso ya que estoy aquí eh, estoy, estoy disfrutando Y todo lo que coño. Eh, se echaban falta de impuestos tanto tiempo, se echaban falta, pero no vine. no me quitó nadie de venir, ¿no? En fin, qué sé yo. No me entiendo niño. Mire una cosa una cosa pestosa que tengo de ¿eh? de hacer ahora mismo de hecho vengo casi derecho de, de allí fui fui he un, un vistazo a, a los pites ¿eh? que tengo en el en el gallinero eh, más que nada porque metí bueno pues metí tres nueves ¿eh? fui a comprar tres pites tres pites nueves y bueno yo sé que que los primeros días Son, son muy problemáticos sobre todo cuando les meto con otros pites viejos ¿eh? que pueden meterse con ellos los pites son unos bichos muy asquerosos en ese sentido ¿eh? muy muy elitistas muy de muy de muy de, de casta digamos ¿no? eh, métense con los con les que son nueves métense joder, que esto sube se me solo, ¿eh? pero bueno, ya sabéis que la música de fondo sube se me sola, no, o sea, que sé muchas muchas veces del tema. Bueno, pues que, que contaba eso, que que los es son un bicho, bueno, se meten con los nueve se meten con los diferentes, eh, son muy agresivos entre ellos. ¿eh? De eso, esto ya lo toqué, ya lo toqué de alguna otra vez eh, en aquel programa que titulé de gallinas y prisiones. ¿eh? porque bueno pues entendí que eh, la manera en la que en la que furulaba eh, digamos el gallinero eh, en ese momento tuviera que, que matar a un pitu eh, por mero fecho de, de que ya era muy agresivo ¿eh? y bueno pues como, como y pegó a, a los demás miembros del gallinero pues eh, sentenció a muerte ¿eh? Claro, eso podía perfectamente eh, traspolarse a, a la sociedad humana, ¿no? Eh, hasta qué punto, el mero fecho de eh, demostrar de un comportamiento agresivo y tal, debiera ser motivo de condenar a una persona a muerte. O en este caso, a un, un pito a muerte. Bueno, pues, con la muerte, tos en la cabeza y, y ni siquiera lo comimos porque yo me que cocinélo y joder estaba duro no había un pito de comer no y era y era un kiku y tal después no, no me acuerdo qué hice descarnarlo todo lo que pude y toda aquella carne echéla para con un cocido o algo, y entonces bueno fui capaz a fui capaz a sacar provecho porque ya me jodía encima de, de matarlo ¿eh? pues no no comerlo no saca ningún tipo de ¿eh? ningún tipo de provecho por lo menos matarlo palo Fue como cuando maté a este, como se llama Facundo, eh, cuando comía Facundo yo y lo expliqué en antes de Facundo era tuvo pitu, pero un pitu grandón, eh, un pitu calleja, eh, de estos que hoy pues pueden comese bien, ¿no? De hecho comimos un montón de ellos de ¿eh? y yo tuve una conversación con él, con, con Facundo en antes de en antes de, de, de, de pegar el, de sacrificarlo, de pegar el tallo en el pescuezo. Y, oye, pues comenté y digo, oye, mira, yo eh, vivir viste bien, yo trato vos bien, no soy como esos que tienen a, a lespites y los espíritus en todo tu día, ¿no? Los míos están por sueltos. Eh, he hecho ellos mucho de comer, he hecho ellos maíz, he hecho ellos trigo, he hecho ellos también un montón de restos de otras cosas, collo verces pela pela huerta y, y he hecho yo es pa' que coman Claro, esto, uno que se ya... Eh, defensor radical de los derechos de los animales pues diría que, que, que no es un fuego nada que también a la gente cuando están a la eh, dan y daños de comer ¿Mm? bueno pues sí pero bueno yo no soy de yo no soy beché, be, be, ni, ni liberador animal ni vegano ni tal entiendo que bueno pues que sería mayor eh, que tener a los animales en mejores condiciones posibles que sufrían lo menos posible ¿eh? bueno sí bien ¿eh? pero bueno hay mucho debate ahí a lo mejor a lo mejor cualquier día cambio de, de idea. yo es muy fácil en mí yo soy muy voluble yo os dije soy muy inestable bueno eh, en resumen que hay que los gallineros ¿eh? o bueno, por lo menos el mega gallinero y supongo que todos son un, un sitio donde aprender muchas cosas ¿eh? ...tocantes a la sociedad y al comportamiento y más cosas... ...de acuerdo cuando empecé a tener... ...a tener pites y pitos... Mmm, ...que prestábame... Eh, ...nada, sentarme delante del... ...allinero y del corral, pero el que y ...e identificar... ...eh, y ir aprendiendo, pues... El, el, el, ...los o signos... ...signos, si dice, signos o señales... ...bueno, no sé, la so, la o so comunicación... ¿eh? Eh, podéis pensar que, coño, ¿qué dice el anedónico? Los, los pitos, los pites, coño, van a comunicarse, coño, claro que se comunican. Y llega un momento en el que conoces perfectamente, pues bueno, eh, cuál es su comportamiento y cómo se transmiten unos a otros, determinadas eh, cosas. Eh, seguro que a lo mejor lo más fácil, los que alguna vez tú cerca de pites, eh, identificáis el canto de, de la pita, pues de poner un huevo, ¿no? ¿eh? El, la frecuencia, el, el tono que utiliza y el tipo de, ¿eh? de canto, seguro que sí. Y hay más cosas. yo que sé, pues Por ejemplo, una, una cosa muy interesante y ver cómo furrulen ahí los, los machos y los femes. En eh, los pitos, tanto putudía follando. ¿eh? Follenles a todos, varias ¿eh? veces todos los días. Y, y bueno, pues yo que sé. Mmm, El polvo de un pitu, pues durará 3, 4, 5 segundos, como, como muchísimo. Muy poco, vamos, ¿eh? Montes a la pita, pim, pim, pim, a la yata. ¿eh? Creo que hay un cantar por ahí, de, típico de Fiesta de Prado, que, que, canta, que canta cosas de esas. Bueno, eh, falla eso, pero luego... ¿Mm? Podéis decir, oh, seguro que viene alguna feminista y mira un reflejo perfecto de, eh, de, la, de, de la sociedad humana en la que no hombres no más piensen en follar y en dominar las mujeres y tal. Bueno, sí, pues a lo mejor sí, pero también tiene otra cosa. Por ejemplo, y es curioso, eh, por mucha fama que tenga, el pitu, eh, aunque ya eches comida adelante, nunca no come primero que coman ellas, que coman les pites. ¿Mm? Eh, Tú echas comida y entonces, el repito, hay un cantar especial. ¿eh? Especial, bueno, el cantar que dice, hey, aquí viene a significar algo así como, hey, moces, aquí hay comida, vení a cómela. ¿eh? Y entonces, en antes de, de picar el nada, vienen todos los pites, comen, y cuando todos ya picaron, entonces a lo mejor si, si pica él para pa coger algo. ¿no? Eh, y es curioso, y otro de los, de, la, de los códigos de comunicación que yo tengo más o menos identificados en ellos, Y también el de mío, el de mío, que yo es muy curioso porque hay unos bichos que no sé hasta qué punto de... Bueno, los, los, los pájaros, las aves en general, eh, tienen buena visión, me parece. Eh, parece eh, Tendríamos que eh, consultar a algún biólogo, eh, pero yo, lo que os digo siempre, que te hay que consultar, pues consultáis, no pasa nada. No pasa nada. Eh, aquí datos no voy a dar datos de decirnos, ¿no? porque yo es muy agotador y yo las cosas es que cansen soy muy bajo y no les fallo bueno, pues la cuestión es que eh, bueno, pues cuando pasa para arriba un ferre yo, que, que yo ni me entero ellos se enteran, no sé cómo ¿eh? pero entonces les falla el pito un ruido raro, no llega ni a cantar fue algo así como una cosa así, que todos como tiesos ¿eh? Quedan como mirando como acojonados ¿Eh? A cuyo no salto. y claro, hombre, allí no puede cazarles un, un ferre los ferres maten, maten pites ¿eh? para comer lo que pasa que el ferre siempre tiende a caer en picao y sobre la, la sorpresa y volver a levantar el vuelo también en picao y allí no es posible porque, bueno, pues el gallinero tiene techo ¿eh? y el corral, pero el que anden cuando anden por fuera eh, bueno, pues está en una zona que tiene muchos frutales con lo que muchos árboles, con lo que el, el bicho el el ferro no tiene manera de, de poder tirarse en picado. ¿eh? Bueno, pues contábamos que, eh, bueno, pues ahí donde vemos que, que los gallineros no dejen de ser un buen reflejo de la sociedad, de las personas. Eh, estos días tuve la oportunidad de volver a, a, a ver cómo efectivamente reflejan muy bien algunas cosas. Como os contaba, eh, bueno, pues metía a tres pitines nueves. Eh, tres pitines que bueno, cuando fui a comprarles a, a la tienda, estaban eh, llegando unos camiones llenos de pites. Unos camiones, los que venían eh, bueno, pues no sé cuántos chaules de plástico, a pilares, unos en de. un arriba de otros. Eh, no sé cuántísimas ni cuántas alturas. Cada una de esas cajas de plástico que no sé que podría tener, eh, medio metro cuadrado y, y yo qué sé, 40 centímetros, ¿qué va?, 30 centímetros de altura, a lo mejor. Bueno, pues cada una de ellas, yo no sé cuántos pites venían, pero yo creo que si digo que, que venían 15, 20 pites, pues creo que en un exaesero, Venían allí así al llegar a la tienda, bueno, pues la la operaria de la tienda en cuestión sacabales allí metía la mano en una aula esa de plástico, agarrabales peles pates o pelesales y y metíales sacables de esa xaula y metíales no tres xaules metálicas que bueno pues un poco más grandes que esa de plástico yera pero tampoco vos creáis que mucho más y sí pues una cantidad yo creo similar de, de pites metía en, en cada una de esos shawls de plástico no seguramente el sitio donde donde donde nacieron y crecieron ¿eh? pues tiene también shawls similares no de donde nacieron y crecieron porque esto, bueno ya se ven adultos Jóvenes, pero, pero adultos, de hecho ya ponen algún huevín y todo. Bueno, pues el caso es que posiblemente eh, esos animales no conocieran otra cosa. ¿Mm? Luego, bueno, también es significativo y de triste, pero bueno, yo por lo menos sabía que, que deben estar poco tiempo en esa situación porque iba a ver, por un dinero que payes. seguramente iba a parecer ellos la de Dios en el mundo. Bueno. Eh, cuando dije a la una cuestión que quería tres pites... Eh, cogió una caja de, de cartón... ¿eh? ...una caja de cartón... ...y en ella metió ¿eh? tres pites. Y, y ahí también metías, en esa casina de, de cartón. ¿eh? Con los furacos, por supuesto, para que respirasen bien. Menos. No creo que yo os preocupase demasiado... El, ...el bienestar de la, de la pita o de los pites... ¿eh? Lo que pasa que, bueno, preocuparía ellos la calidad del producto, ¿no? Que no se muera el, el producto. Bueno, la cuestión es que, eh, bueno, pues yo llevéles, ¿eh? cargales en el quemador de, de dinosaurio muerto. Joder, bueno, en el fondo. Cargale, ¿Fue a inventar el quemador de dinosaurio muerto? Uf, mira, un la de Dios. Bueno, eso. Yo ese día estaba conduciendo un quemador. ¿Qué vamos a hacer? No ¿Eh? era mío. Yo no tengo. Pero, pero estaba conduciendo Bueno. Pues metíles en el, en el maletero del quemador y fui rápidamente para el gallinero. Eh, soltéles, bueno, soltéles, abrí la caja, ¿eh? pero ellos no salían, no salían de la caja. ¿eh? No sé, tendrían miedo o, o, o qué sé yo, ¿no? sí, porque no deben tener miedo viéndose en una situación tan, tan extraña, ¿eh? tan extraña y diferente. A, a lo que conocían hasta el momento, viéndose ante un mutuo desconocido. ¿Mm? Bueno, pues oye, pues tuve yo que sacales ...duran una, con cuidado, de la caja y, y posales en el ...en el gallinero, dentro el gallinero. Les pites les vieilles que había, como sé que son escabrones y que se porten mal con los nueves, saquéles para pa el curral y dejáles tres nueves en el, en el gallinero para que fueran conociendo el sitio, aclimatándose. Y marché a hacer otras cosas, ¿eh? Que si recoger tomates, que si sacar patates, que si... Pues una serie de cosas que había que... Que hacer por allí. Y después de unas horas, acerquéme otra vez a ver... A ver cómo... Cómo estaban... Cómo estaban los pitines. Y contarme con que cada una de ellas... ¿eh? Buscara un... Un Lo más estrecho posible. ¿eh? Para poder... Arrequecharse allí. ¿Eh? ...había una que, que costó me sacarla... ...estaba empotrada... ...entre unas maderes... ...y el, y el tronco un árbol... ...que sube por medio del gallinero... ...estaba empotrada de tal manera... ...que yo llegué a pensar... ...que no sé, que cayera allí... ...se hiciera daño o algo... ...porque... ...porque parecía me era imposible... ...que se me, m, tuviera metido ella... ...y oye, nada... ...yo allí pusiéndola despacín... ...para que saliera y tal... ...y nada, no, no quería salir... ...no quería salir... ...al final tuve que... ...coyela yo... Y, ...y sacarla de allí... ...porque... ...porque no quería salir ¿Eh? Bueno, eso eh, sobre falar que, que, que el estrés, bueno, pues caminaban bastante mal, caminaban bastante mal, eh, por fortuna, bueno, también puedo decir pues, que hoy ya caminaban todos perfectamente ¿eh? y nada, pues se estaba el estrés ¿eh? ¿Mm? prácticamente sin moverse. ¿eh? ¿Eh? Eh, al final, bueno, pues vi que, que empezaban a, a picar de algo de grano por el suelo. Ah, bueno, fue también muy gracioso, eché ellos para allá los restos de, de lo que comiera yo: restos de, de cebolla, de los rapos de los tomates, la corteza de un balón que se comiera yo, una gente y tal. Que bueno, los demás tienes a ello como, vamos, bueno, montas ahí un espolín porque tienes a todos a ello y bueno. Y este es nada, este es nada. Claro, no lo conocían, no lo vieron en la vida. ¿eh? Y yo supongo que nada más ellos darían pienso. ¿m? Y gracias. Por lo menos también, también fue agradable decir que por lo menos estos no tenían el pico cortado, el pico roto. Eh, yo no sé si es leyenda o es verdad que, que, que en algunos criaderos de pites corten ellos el pico. ¿m? Eh, para que no se hagan daño entre ellos, pero bueno, yo, ¿qué quieres que te diga? Yo que te corten un, una porción de la tu persona para. ¿eh? Bueno, en fin, no quiero esclavismo, ¿no? Supongo que en los tiempos de, de los esclavos, así, de los esclavos de antes, ¿no? De los esclavos de, de agora, que también. Bueno, y ahora también hay esclavos como los de antes en algunos sitios, eh, pero aquí mismo, pues hay esclavos de, de otra manera, ¿no? Eh, bueno, la cuestión ya que hoy volví eh, En estas petines nuevas Bueno, eh, no suben a dormir al, al pollero Al palo eh, Se ve que todavía no, no acierten eh, Ponen algún huevín lo sueltan por ahí No son a meterse en el ñero todavía Tengo yo su ñero allí para que pongan No son a meterse en el ñero todavía Pero bueno, oye, siguen allí Y... yo creo que en poco tiempo van a van a adaptarse ¿eh? más que nada porque todos los que lleve para allá fueron así al principio y, y adaptándose y acabaron convirtiéndose en animales alegres si puede si puede aplicarse este adjetivo a una pita ¿eh? y bueno pues acabaron usándolo lo todo comiendo espolgándose eh, allí, llevándose en ceniza bueno estas cosas que que fue en les pites, pero bueno, una vez más parecióme que todo eso que, que era una metáfora increíble de la sociedad humana, ¿eh? de cómo las personas, ¿eh? en mayor o menor medida, también estamos, eh, vemos el mundo a través de, de, de unos rodilleres de caballo, ¿eh? no vemos el mundo completo, vemos nada más un poco, una parte Y, y cuando se nos presenta eh, el todo, ¿eh? cuando se nos presenta el todo, o se nos presenta una porción mayor, entonces quedamos, ¿eh? quedamos quedamos como ¿eh? ¿eh? atarazados, no somos capaces a, a movernos. ¿eh? Al espírites pasaba ellos igual, cuando ¿eh? salieron de la shaula, salieron de la casa de cartón y vieron aquel gallinero de, de, de, de, de que, que te cuatro metros cuadrados y para ellos el mundo. ¿eh? ...y no lleguen a moverse por él... ...buscaban un requesio... ...buscaban un requesio donde poder guardarse... eh ...donde poder esconderse... ¿eh? ...talmente como... ...como lo mejor nos pasa... ...nos pasa a nosotros, ¿no?... ...que también damos... ...venga a buscar tal, un requesio... ...donde... ¿eh? ...nos que poder... ...escondernos... ...nos nos que poder evitar... ...ese, ese mundo abierto... ¿eh? ...nos que poder seguir siendo esclavos... ...nos que poder seguir cumpliendo órdenes... ¿eh? ...nos que poder... ...seguir en, sin, en, sin tomar decisiones... ¿Mm? ...yo cuido que... ...que somos así... ¿Mm? ...que, que no podemos... ...que no podemos... ...que no somos quien a tomar decisiones... ...que tenemos miedo a la libertad... ¿Mm? ...que la mayoría de las personas... ...tienen miedo a la libertad... ...hay los que tienen más miedo... ...y hay los que tienen menos miedo... ...pero en general gustan los... ¿Mm? que sean otros los que tomen las decisiones por nos tomar una decisión bueno pues ya vergüenza y complicado y duro ¿eh? pero ah si nos la tomen por nos entonces ah pues esto sale mal pero no es culpa mía yo hice lo que me mandaron ¿eh? yo soy mandado cuántas veces os lo dijeron os de aquí en eso de ay yo que soy mandado yo ye que yo lo que me manden ¿eh? joder pues Oye, ¿qué, qué, es, qué, ¿qué queréis que vos diga? Flaco, flaco justificación y la de decir que cumplo órdenes. Coño, pues que es un esclavo para pa andar cumpliendo órdenes. Bueno, hay hay, hay personas que, que en su personalidad da el ser feliz cumpliendo, cumpliendo órdenes. Oye, no sé, por ejemplo, cuido que to la xente que se mete a policía, a vigilante o a portero de discoteca aparte de que, bueno, pues lógicamente ya tiene una tendencia a la violencia o a justificar la violencia, o a permitir la violencia y sobre todo a considerar que es perfectamente normal coartar la voluntad, el libre exercicio de la voluntad de un individuo Eh, sencillamente porque bueno pues no cumple con los con los dictados de otra voluntad mucho más poderosa ¿eh? a la que ellos tienen que obedecer porque ellos cumplen órdenes se metían eso de oh, y en mi trabajo yo cumplo órdenes ¿Eh? bueno pues eh, eh, pienso que no que lo, lo realmente interesante y que que las personas podamos decidir a lo mejor no solo eh, a ver quiero decir si hay una persona que realmente eh, quiere cumplir lo que dicen y prefiere delegar en otro eh, las decisiones yo que conste que siempre dice que mi paz me viene eh. Eh, sencillamente tendría que ser pareciera bien si fuera posible eh, que uno dijera oye yo yo no sé yo no quiero obedecer yo no voy a molestar en nada en principio no me voy a hacer ningún tipo de daño pero yo voy a tomar yo las mis decisiones, voy a organizarme yo. ¿eh? No quiero que nadie, no quiero delegar en nadie. No estoy interesado en, en delegar. ¿eh? Ahora me es muy obligatorio delegar. ¿eh? Incluso, bueno, pues el, no es un mundo tado, tan democrático. ¿eh? Tenemos esa esa esa forma de democracia que consiste básicamente en delegar. ¿eh? Eh, lo fundamental y es que deleguemos unos representantes en sentirnos representados. Bueno pues eh, todo eso está muy bien ¿eh? para personas que consideren que vaya pues yo no quiero ocuparme de esta cuestión, yo delego ¿eh? que se ocupe otro, que os ocupe este. Voy a votar a, a este para que se ocupe él de delegar. ¿eh? Para que él maneje la, la mi vida, la mi voluntad, no es importante, entonces yo prefiero eh, eso, pues delegarla y eh, sentirme representado por otro que sea el que me diga lo que tengo que hacer. Vale, coño, eso estaría muy bien eh, eh, si otro que dijera, ah, no, yo prefiero no delegar en nadie eh, yo me autoorganizo, yo me lo como, yo me lo guiso, eh, yo no molesto a nadie, pero yo voy a lo mío. ¿eh? Bueno, pues si. Sí, ...hubiera esa posibilidad... ...pues entonces, mira, pues muy bien... ¿eh? Que, que, el, ...que los otros montasen el, el sostau... ¿eh? Y, y, ...y que los que no quisieran... ...pues pudieran vivir al margen... ¿eh? ...de ese si, estado, si de esa organización... ...y es una situación utópica, bien lo sé... Eh, ...y imposible que consisten las dos cosas... Eh, ...eso que decían de algunos, que mientras... Eh, la libertad no se guía de todos mientras quede una sola persona eh, esclavizada eh, los demás no, no podrán ser absolutamente libres hay los que lo dicen, ya que falaba de, de Peters para pa, pa también pa, con los animales eh. mientras quede un solo animal esclavo, sometido y tal pues ningún ser humano será libre bueno, pues llegue un Un debate un debate importante en el que a lo mejor pues bueno conviene entrar de algún día eh, hoy no pues básicamente porque no tengo eh, no tengo yo especialmente muchas ganas de entrar en el debate. La facultad, tú me regalaste mi primera botella Algo ha estallado, tu abuela lee las esquelas No me digo yo que, que tengo un serio problema con esto de, de la repetición. <ríe> Ay, repítese el, el, el rollo este, eh, el, el cantarín, el último cantarín que puse, repíteseme. Eh, entonces pues bueno, bueno, tampoco no nada tan grave, ¿vale? Ya lo sé, pero joder, hostia, pues era mejor que, que no se repitieran, ¿no? Pues, Más que nada porque quedaba el programa Más elegante ¿no? Mejor producido Y estas cosas Que me lleve una cosa a la que yo Y preste especial importancia ¿eh? Ya lo sé ¿eh? Eh, Uno podría decir coño, Pues entonces que van a pensar Los demás del de programa ¿No? ¿eh? Bueno, pues, eh, a ver, nun ye, eh, que a mí no me importa lo que los demás piensen, claro que me importa. ¿sí? Eh, impórtame saberlo, conocerlo, ¿sí? estar enterado, ¿eh? Eh, para poder valorar hasta qué punto, bueno, pues, eh, esas opiniones de los demás pueden resultar, eh, eh, bueno, pues, unas guías para... Para tomar una serie de decisiones, unas u otras. ¿Eh? Eh, hay tiempo, hay bastante tiempo, pues aficionéme a, a la magia. ¿Eh? Pero no penséis en la magia, o yo por lo menos eh, la que conocí, eh, no pensé en la magia como en algo eh, sobrenatural, sino. Todo lo contrario, todo lo contrario. Aquella magia que yo, a la que yo me aficioné, pues detrás de bueno pues de una fachada, de una estética, pues digamos muy esotérica, muy fantasiosa y demás, pues eh, escondía cuando ya eres capaz de entender que tú, todos esos términos, que allí eso sabe, todos esos términos tan, tan esotéricos, tan fantásticos, tan tal... Eh, referíanse en realidad a conceptos perfectamente tangibles eh, básicamente había una definición que a mí me, me gustaba mucho que era que la magia es sencillamente el arte de hacer que el cambio se produzca en concordancia con la voluntad ¿m? y es decir Eh, el, el mago no era la magia lo que él llamaba magia no era otra cosa que lo que otro amigo mío eh, eh, muy sabiamente como definió como psicología manipulativa ¿eh? decía él bueno, pues a lo mejor sí eh, consistía en tenerlo todo lo más controlado posible ¿eh? y al tenerlo todo lo más controlado posible pues eh, la posibilidad valga la redundancia de, de controlar también las consecuencias pues aumentaban ¿eh? por eso lo de que el cambio se produjera de acuerdo con la voluntad eh, para eso y era pues, como os digo absolutamente imperminable conocerlo todo eh, yo eso bueno pues gustó gustóme especialmente eh, gustó aquel concepto Porque yo la verdad que siempre tuve una obsesión con intentar controlar todo a mi alrededor, ¿no? Eh, y una, una cosa imposible, ¿eh? nadie no puede controlarlo absolutamente todo. Pero bueno, eh, a mí gustaba me gustaba conocer ¿eh? todas las variables y en todas las que yo tuviera la posibilidad, bueno, sigue gustando muy en día, ¿eh? conocer el máximo de variables posibles Y en los que yo tenga la posibilidad de intervenir, de influir Bueno, pues intervenir en ellas en la dirección que a mí más me interesa en ese momento Muchas veces tengo falado en el programa de, un, de otro concepto que a mí me gusta mucho Que es el de locus de control ¿Mm? Hay gente que tiene el locus de control interno y hay gente que tiene el locus de control externo Es decir, hay gente que tiene el lugar de control interno significa que entiende que él tiene ¿sí? la capacidad de influir, de controlar todas esas variables, ¿sí? que tiene una capacidad mayor o menor de controlar eh, la subida. ¿sí? Las personas que tienen el locus de control externo bueno pues entienden que ...la subida so vida... ...en su so debería controlado... ...por una serie de variables... ...que están fuera de ellos... ...y, y sobre que no tienen ninguna posibilidad de, de intervención... ...de actuación... ¿eh? ...en el extremo... ...pues el que tiene el locus de control externo... ...pues sería ese que vos decían antes... ...que no toma ninguna decisión... ¿eh? ...y que no toma ninguna decisión... ...y que además... ...aunque llegara a Tomales... Eh, ...buscaría el resquicio... para poder explicar, para poder justificarse en que en realidad, pues todo eso vino eh, condicionado por toda una serie de factores externos a él. Eh, Quien tiene el locus de control interno, pues bueno, todo lo contrario, porque va a entender que, que en todas las cosas, incluso en las que en realidad, pues bueno pues hay un, un factor externo, una variable externa muy importante que ya es la que está influyendo, pues incluso en esos casos, Eh, y queda un, un resquicio queda ni unos grados de libertad Que pueden, bueno, pues eh, hasta cierto punto modificar la, la consecuencia eh, No mucho a lo mejor porque, bueno, pues vamos a poner Que esa variable externa tiene un 90% eh, de influencia en la consecuencia Y la persona nada más tiene 10 Bueno, pues incluso Asina, eh, él va a esforzarse en que, bueno, pues ella Eh, si la consecuencia va a ser mala lo menos mala posible lo menos mal tal lo que sea pero para eso mm, es absolutamente eh, necesario e importante eh, conocer ¿m? toda la información posible cuanta más información mejor cuanta más eh, cuantos más datos se conozcan mejor seguro que eh, seguro que conocéis a esas personas que cuando estás explicando ellos bueno pues una situación bueno pues grave dicen eso de calla calla, quiero más no saberlo eh, prefiero no saber eso de la, la ignorancia y la felicidad eh, esa frase tan eh, tan manida y tan utilizada la ignorancia y la felicidad bueno pues hasta cierto punto lo mejor no es falso eso de que la ignorancia sea la felicidad Puede haber personas que se sientan felices eh, no sabiendo, ¿eh? que se sientan felices en no saber. Otras personas, por embargo, eh, necesiten saber, necesiten conocer, porque quieren, quieren controlar la variable en la medida de lo posible, controlar intervenir en esas variables ¿eh? todo lo que puedan. Y pero, para eso pues, es necesario conocer. Y es necesario conocerles verdades cómodas y Y también es necesario conocer las verdades fees, ¿eh? las verdades incómodas, ¿eh? y es necesario si quieres si quieres intervenir, ¿eh? y es necesario saber hasta qué punto eh, tienes capacidad de influencia y hasta qué punto y es nada más bueno pues un, un, un rebotante entre consecuencias eh, originales por variables ajenas a, a ti. Y es necesario conocerlo todo. Y por eso, por lo que, bueno, pues... A mí, por ejemplo, cuando siento eso de... ¿Y eh, a ti qué te importa lo que piensen los demás, hombre? Tú, a lo tuyo, y los demás que piensen lo que quieran. Vamos a decir que una parte de la frase... ¿eh? Y es verdad, ¿eh? Tú, a lo tuyo, ¿eh? y los demás que piensen lo que quieran. Sí, hombre. Esa, eso sí, sin duda Pero la otra parte esa de... ¿Y a ti qué te importa lo que piensen los demás...? por ejemplo digamos que a mí eso no me, eh, no me no me convence claro que me importa lo que piensen los demás Claro que me importa eh, no quiere decir que eso vaya a cambiar la mi manera de actuar o bueno o sí o no pero claro que me importa lo que piensen eh, lo que piensen los demás importame saberlo eh, importame conocerlo A lo mejor después eh, no eh, no influye para nada en mi conducta, puede ser, pero yo tengo ese dato, ¿eh? tengo ese dato, sé que bueno pues que una persona, ah, por ejemplo, que tiene una opinión, digamos, contraria, al, y agresiva, contra, hostil a lo que yo estoy haciendo, bueno pues tengo que tenerlo en cuenta porque ¿eh? puede supongo eso influir en el mío comportamiento en en mi conducta futura pues vos bueno si no vos pues, igual o sea yo mí? <risa> lo que digo aquí tantas veces no ¿Mm? estoy el programa es mío y digo y, y digo lo que lo que a mí me lo que a mí me, pues es mejor de todas maneras también ¿mí? también eh... Estoy, quiero decir pues, que estoy absolutamente convencido de que ya es mayor, igual que cuando decía que Y es mayor eh, tener el locus de control interno que el locus de control externo, yo creo que ya es mayor, cuido que es mayor, cada uno lo tiene donde quiera, ¿eh? y cada uno y es feliz como, como él quiera, y si es feliz en la ignorancia, pues y es feliz en la ignorancia, y si quieres brillar, que no tiene ninguna influencia, a lo mejor y es verdad que no la tienen, ¿eh? o a lo mejor los que pensamos que si la tenemos, estamos viviendo en una fantasía de control, ¿Eh? una fantasía de control, la que, la que en realidad no, no controlamos nada. Pero bueno, eh, yo sigo pensando que ya es mejor pensar ¿eh? que tú si sí tienes, que el individuo tiene, ¿eh? el propio individuo, la propia persona, tiene la capacidad de cambiar la su vida. Porque pensar de la otra manera sería sería extremadamente triste. ¿eh? Sería extremadamente triste. Sí, sí, ya sé que este tema lo toqué más veces, pero bueno, pues yo cuido que... y eh, una cuestión importante. Cuido que lleve yo saber, saber las verdades les buenas y les males, les prestosas y les doloroses, les cómodes y les incómodes. Cuanto más sepas, cuanta más información tengas, eh, eh, más posibilidades tendrás de influir ¿m? en esa, en esa información, en esa en, las consecuencias, en, eh, en cómo van a seguir las cosas. cuando sepas que de algo salió mal, ¿m? pues por lo menos ya sabes que de esa manera que lo oficiste y que, que, que salió mal, que tuvo una consecuencia negativa y para otra vez pues hacerlo, intentar hacerlo de otra manera, a lo mejor también yeah, tiene una consecuencia nefasta, pero bueno, pues mira, ¿eh? va más a verlo, más a verlo, que no queda en la ignorancia, no, no, yo y ya está, ya está, yo no, no quiero saber lo que pasó, ¿eh? no quiero saber lo que... lo cubo después. Pues. No sé, supongo que son cuestiones de, de personalidad. ¿Mm? Eh, de todas maneras, yo sigo pensando que yo me lloro. Y ya ves que yo no soy muy de, de juicios de valor. ¿eh? No soy muy de juicios de valor. Yo digo las cosas que yo opino, las cosas que yo pienso, pero tampoco no me eh, no me dedico a evangelizar ni a, a decir que el otro te da mal o te da bien todo lo contrario a que yo siempre digo de, a mí pasa que yo es sino pero en este caso sí que estoy bastante convencido de que ¿eh? de que yo es mayor yo creo es ¿eh? mayor pensar que tenemos una cierta influencia aunque sea pequeña grande tal sobre las cosas ¿eh? que yo es mayor eh, querer saber ¿eh? que yo es mayor querer saber que eso de De, no, no, no, quiero más no saberlo, que no me enteré yo, ¿eh? no quiero enterarme, no quiero saberlo, tal, no. Yo sí quiero saber, ¿eh? yo sí quiero enterarme, ¿eh? yo sí quiero tener cuanta más información, pues, oye, mejor. ¿no? Yo creo que, creo que sí. ¿eh? Sentí, vamos a sentir otro cantar. Va a parecer que esto es un programa musical. Salió un pedacín repetido del de, de cantar este que puse. ¿eh? Bueno, joder, no sé, no acabo yo de acertar cuál es el, el botón de repetir. ¿eh? cuál es, entonces, pues bueno, que sé yo. ¿eh? Ahora sí, ya otro aquí, no sé, se pone aquí, repetir. Ah, coño, si, si pones el, el botón en arriba, dista lo que es el icono, joder, chaval, estoy increíble. Claro, ya que hay uno que dice repetir una vez o repetir indefinidamente. Ah, claro. Entonces, ¿no? si, si quites ese botón, que tampoco sé cuando está pinchado, calcado y cuando está quitado. Esa y esa y otra. A ver, a ver, a ver. Entonces ahora, si, si doy aquí, eh, estoy reposando. Tengo lo en silenciado. Eh, acá Acábase. Ah, y acabó, se sí, me ha jodido la marihuana... ...y voy a entrar ahora, ¿viste? cuando ya, cuando ya estoy a, al acabar el, el programa... Eh, ...al acabar, sí, bueno, llevo... ...no llevo mucho tiempo, ¿eh? ¿eh? Hora y diez nada más de programa... ...pero bueno, oye, teniendo en cuenta... ...que, que soy casi nuevo... ...sí, hombre, soy casi nuevo, llevo... ...llevo dos o tres semanas tres sin, sin venir, ¿eh? Vale, sí, que llevo muchos años... Eh, en esto, pero joder, que llevo unos, unos hermanines en en venir. Por cierto, recordamos a todos que sí, que llegó unos añinos en esto, pero que como no os pongamos les piles entre todos, esto va a tomar por saco en, en muy poco, ¿eh? Y ya sabéis que, que esos que tienen la, la fuerza bruta, la justi la ley, no la justicia, tiene la ley. Acordábamos que no es lo mismo justicia que el ye. son dos cosas muy diferentes. ¿eh? Son dos cosas muy diferentes. La justicia y es complicada porque cada uno ¿eh? tendrá su propio concepto y un debate importante. ¿eh? Un debate que tiene tal. La y es mucho más fácil. La ley es una, unas palabras en un papel ¿eh? con decisiones que disten unas pocas personas eh, para recibir la vida de muchos. ¿Eh? Son las cosas que deciden unos pocos para para pa decir lo que tienen que hacer o no hacer muchos otros. ¿eh? Eh, bueno, pues la está de parte de los enemigos de Radio de radio Cucaracha y de y de Radio Crash y de todos los radios libres y comunitarios en general, aunque bueno, pues ahora mismo, a por los que más o no por nosotros, tienen la Yate, tienen ¿eh? la fuerza bruta de su parte, tienen... ...la capacidad de amenazar con cantidades astronómicas de, de dinero... ¿eh? ...y bueno, pues van a por nosotros, van a por nosotros. Eh, Radio Cuca lleva nada más, nada más 33 años resistiendo. ¿eh? Eh, La como Miserable lleva 8 escasos años haciendo programas aquí... ¿eh? Esa otra personalidad mía eh, lleva también unos escasos 22, 23 años haciendo programas en Radio Cuca. Eh, a lo mejor todo esto terminó un plumazo por ¿eh? decisión de, de las autoridades, decisión del Estado, ¿eh? decisión de de la, de la Sol Hombre, nosotros vamos a pelearlo, ¿no? Hemos peleado, ¿no? nosotros vamos a vamos a intentar que, que no nos collan ¿no? pero bueno a lo mejor va, va a ser un poquito complicado y eso y eso eh, este hermanes es el manes pasades, no escuchasteis un no sentisteis en la donia, no un sentisteis en, donia, no sentiste en con miserable pero sentís el resto de la de cuca ¿eh? vamos a pelear todos para que no llegue el día en que pongáis el 107.3 o tecleéis el www.radiocuca.org y no una paeza radio cuca, radio cucaracha ¿Mm? vamos a pelear todos para que para que no nos y de vale venga chavales vémonos sentímonos y por favor que no nos coya joder Eres un canijo, pero sabes.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 de nadie ni hacer memoria la verdadera historia Cuanto más arriba y, y más, más atrás y mira y verás, verás cómo te sorprende el poco disimulo con que todo el mundo cambia de chaqueta combata, o chandal pero o nunca de gallumbo y todos a una pisándote la chepa trinca malversa que siga el paso doble la cuerga flamenca y grita con ellos ¡VIVA LAS cadenas ¡ROMPE YA! ¡TU SILENCIO! ¡Dale duro al que te dio primero! unete a la disidencia!